Me la piel de necesitarte Me duelen los ojos de ya no mirarte Me duelen los labios de ya no besarte Y me duele el alma porque ya no puedo vivir sin amarte Y me duele el alma porque ya no puedo vivir sin amarte Quisiera ser libre como el pensamiento Para que no fuera tan grande el tormento Para transportarme contigo en el viento Y estar a tu lado, y estar a tu lado a través del tiempo Y estará a tu lado, y estará a tu lado a través del tiempo Porque me haces falta, porque yo te quiero Porque sé que darte mil cosas yo puedo Azul, el cielo como el arco iris que alcanzar no puedo.